The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled face. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of the knees. He briskly frisks the tall remains, dropping the print on and stains and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. Well, he's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 The curfew-crossed line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling by the screen bueno bueno bueno un poco en el tarde ¿eh? un poco en tarde pero pero quitamos y eh, quitamos no no tanta la peña de, de de radio cuca poniendo voz a, a caldo eh a caldo a parir eh, que qué disto no eh, ven un momento para acá ven un momento para acá. a ver agarra, agarra este micrófono garras este micrófono aquí Y explica, explica ya siento porque sabes lo mejor que nadie, ¿por qué coño en Edonia empieza 23 minutos tarde? A bueno, ver. Empezó 23 minutos tarde, porque aquí yeah. cuando venís podéis grabar vuestros programas sí, y... Sí, re... ya, ya, ya cuento, sí. Eso, ya lo sabéis sí, todos sí, sí, y sí, tal, sí, sí. yo sí. hice un programa muy largo y, ya, y, ya, ya. y cuesta mucho exportarlo. Sí. ¿no? lo claro. que pido públicas disculpas. ¡Ja, <ríe> Inter, de, de, interferir en el buen funcionamiento y puntual de esta radio te imagínate ahora que el, que el ciento de personas que estaban esperando ¿eh? para sentir la nedonia, pues ahora te la han, claro, y imagínate, oye, pues tendrán ahora mismo un tono emocional, pues bastante eh, tenso y tal, no sé todo, pues... lo, todo lo contrario a la nedonia <risa> Eh, bueno, anda, dejaréte, disculparéte por esta vez ¿eh? bueno, por... Yo pido públicas disculpas Bueno, anda, pues aceptaránse, aceptaránse por una vez, ¿eh? Esto, nada, no te preocupes, hombre, que esto no pasa nada Una palicina, voy a ir a hablar con los vecinos de arriba de, de los misguelos, que son romanos Y no digo yo, yo oye, ¿por cuántas perros le pegáis así una palicina? De mego, ¿eh? Una policía a mego Una aquí ya, es Una cosa, po, poca cosa tal, ¿eh? Porque bueno, además tengo que avisarlo, os digo yo, tenéis que pagar una policía en este, pero tenéis cuidado que, que, que entren a Museo. O sea que. ¿Qué hay metida, Pero bueno, los romanos están a otro nivel. ¿Están a otro nivel? Venga, anda. Saludo y quedaros con el anedónico, ya sabes, merece la pena. Adiós. Venga, hasta luego aquí. <risa> Chao. Bueno, pues nada, que ya sabéis, ¿eh? ¿Cuál es el motivo de que de que hoy arranque? Un poco ni tarde, tampoco pasa nada, ¿eh? Que 25 minutos no, no van no van a ningún yao. Eh, que sí, que sí, sí, que... Ah, que estaba preguntándome aquí el Collacio si si si la, la, la puerta de la llave. Sí, a mí me gusta me hacer el, el programa aquí pisleao con las con las luces apagáis, ¿eh? Y de la, la manera de la que me en la que me prestan mi hacer hacer la la enedonia. ¿eh? Bueno, pues hoy este programa un poquicín accidentado, accidentado en el sentido de que bueno, pues que llegué llega un poco tarde un poco tarde bueno no no yo no llegué tarde yo llegué a a la hora lo que pasa que bueno pues el, el programa arranca un, arranca un poquillo tarde por estas cosas que pasan que estas cosas pasen nada más en una radio libre ¿eh? en una radio comercial o sea, pasar esto en la radio comercial no veis cómo corren cuando cuando van a llegar las señales horarias ¿eh? que, que si está uno falando corta o no, si fa falta pa ¿Eh? para darle señales horarias y el parte y estas y estas cosas que, que fan en las en las radios libres en las radios libres perdón coño en las radios comerciales y públicas y, y, y todas estas cosas bueno eso en la cuca no pasa no pasa ¿eh? si un programa necesita alargarse pues oye pues se si, si dice antes, oye importante ponga un termina más o dame cinco minutos o tal y normalmente no pasa nada se si dan y ya está ¿eh? 5 minutinos ¿eh? 25 ¿eh? pero bueno no pasa nada porque el, el de Domingo Ramos y el Coyazo hay un programa de puta madre y total aquí la gente va a sentir en bien tarde ¿eh? tampoco no, no penséis que que vienen que vienen en, en el momento ya están acostumbrados ¿eh? a que como empieza un poco bien tarde pues oye ¿eh? siempre empieza un poco bien tarde porque el Terpito y flote Igual en vez de a las diez, son las diez y cinco, son las 10 y diez. Bueno, pues hoy, hoy son las diez y veinticinco. No pasa absolutamente nada. Y no pasa nada porque, a ver, estoy es Radio Cucaracha, y Radio Cuca, y en la radio, el libro de vieux. Y esto que estás sintiendo como todos los jueves a las 10 de la noche, aunque ese ya les 10 y 27, y anedonia. Estás sintiendo al anedónico miserable. Y como bien decía el, el, el colegio de antes el domingo de Ramos, cuando. Cuando estaba al acabar el su programa y iba a ver el mío Garro el mío y tal y lo de programa incasificable que no sé de qué que no sé de qué va por Andalucía que venía después y, y no dicho ninguna mentira porque ni siquiera yo sé de qué, de qué va el programa normalmente. como mucho por saber de licidez que tengo, de cosas que, que voy a poder hablar. Lo que pasa que luego llego aquí, abro el micro y a lo mejor falo eso, o a lo mejor falo de cualquier otra cosa. <risa> y es absolutamente imposible que, que yo pueda decir o sea, a las 10 menos 5 eh, de qué va a decir, de decir Anadonia. Hombre, hay sermanes que sí, eh? que vengo yo con alguna... cocina en la en la cabeza y, y es el, el tema del que del que intento falar que después normalmente en marcha se me la pinza y, y puedo decir un cuarenta mil cosas más que no son que no son la cosa esa o, o que no son exactamente la cosa esa pero que bueno pues estos vericuetos en los que yo me meto eh, en estas camisas once bares pues más se la vara que no ye, que coño será una camisa once bares eh? dices mucho pero pero no tengo yo muy claro lo lo, lo que será la, la camisa esa eh yo como le buscáis los tres pies al gato tampoco lo tengo muy claro porque coño los gatos tienen tienen cuatro ¿no? entonces en tu caso pues podría ser un refrán a fallaizo para el tema del que se supone que eh que funciona lo de los tres pies al gato decir buscar los cinco pies al gato eh porque se supone que eso se usa para cuando alguien está está revolviendo mucho y, y buscando una cosa que nunca no va a encontrar o que tiene difícil encontrar no pues los tres pies del gato porque pues, pues no sabiendo que sea un, un gato eh, polimutilado ¿eh? y que por algún motivo perdiera dos dos pates pues sí van a si perfectamente pienso yo sí Oye, si hay que buscar cinco, cinco pies, pues oye, ya entonces el problema ya es más grande. ¿eh? O como eso que dicen, de vaya tres partes para un banco. Yo no sé exactamente tampoco lo que, a lo que se refiere, ¿no? Porque, bueno, pues hay bancos, hombre, bancos una y de tres partes. Hay los de... hay los de... hay, hay talluelos, ¿eh? taburetinos, ¿eh? pero bancos de tres partes, no sé... No, tengo yo que dedicar un programa un programa a los, a los refranes, a los refranes raros. A lo mejor no son tan raros. Igual busques por ahí, en mismo momento por Internet, que viento en Internet eh, y busques el origen de, de los refranes y el por qué son así ni por qué de ser. Y a lo mejor resulta que tampoco, que tampoco es tan raro porque está perfectamente explicado. Hombre, supongo que sí. Eh, que, está, que está perfectamente explicado porque la La, la sabiduría popular y muy grande ¿eh? saben muchas cosas y, y si y si formularon en su momento una una sentencia pues será porque ¿eh? porque eso está basado en, en algo en algo importante ¿eh? y es muy raro y es muy raro que, que no sé y es muy raro que te inventes o que creas que una cosa que la acabas de descubrir que es que nueva y es muy raro que Que sea nueva de verdad, que no descubra eh, que la gente mayor eh, ya lo ya lo hacía. Yo, mira, por, por poneros pues, un, un ejemplo, eh, yo soy bastante aficionado a la, a la horticultura, eh, yo y 40.000 más, eh, y en la gran mayoría sabiendo mucho más que yo, porque yo ya sabéis, como siempre os recuerdo, que soy eh, aprendido mucho, pero no soy maestro de nada. ¿Eh? Yo no tengo mucha idea de casi nada pero Tengo un poquillín de idea de unas cuantas cosas ¿eh? Una de ellas sí, es ¿eh? la horticultura A mí gústame, gústame ahora ¿eh? Antes no me gustaba, ahora me gusta Y en un futuro sabe Dios Si me gustará no me gustará Porque uno de los motivos por los que, lo que yo soy aprendiz de mucho Y me ha nada ¿eh? Y es porque a mí el interés no me dura mucho ¿eh? Yo desarrollo interés en una cosa, ¿eh? Y, y dedícome a aprender sobre esa cosa, a, a buscar información, a, a practicarla, a tal. Pero pásame, pásame, con el tiempo va pasándome y, y interésame en otra, interésame en, en otra cosa diferente. Yo qué sé, yo tuve, tengo inter, tuve y, y tengo, porque no puedo decir que no tenga esos intereses, ¿eh? Pero tuve y tengo intereses tan tan tan increíblemente variados que lo malo, que no es malo tener intereses variados, está muy bien. Lo que en todo caso es malo es no seguir con ninguno, y no o bueno, igual no es malo, igual está bien saber de todo. ¿eh? Un, un poquillín. Mira, el Renacimiento ese era la idea de ¿eh? que ellos tenían del de hombre ilustrado, el hombre que se dedicaba a todo. aunque yo imagino que aquella gente, los ilustrados del, del Renacimiento lo que buscaban ya era más ser, ser un poco maestros en, en muchas cosas eh, en antes que ser aprendices de, de muchas cosas eh, como, como fue yo de aquella pues eran que, a la vez grandes filósofos, grandes físicos grandes naturalistas, grandes escritores grandes poetas, tal bueno, pues la misma persona ya era grande en todas esas cosas yo podemos decir que, que que soy un, un muy pequeño muy pequeño en muchas cosas, en muchas cosas. Soy un pequeño locutor, soy un, un pequeño escritor, soy un un pequeño del otro, de cuarenta mil cosas y, y, y, entre esas cosas, pues también soy pequeñas, también soy un, un pequeño horticultor, ¿eh? también soy, soy aficionado a la, a la horticultura, ¿eh? y bueno como, como voy de guay por la vida, eh, y pienso que Eh, que los moderneces eh, son la panacea, son la revolución y, y son mejores que lo que sabían lo que sabían los viejos, lo que sabía la, la gente mayor. Pues entonces ¿no? cuando empecé a aficionarme a esto de la huerta. Eh, no voy a decir que en un ni yo os pedí consejo a, a los mis abuelos ¿eh? que, que llevan aficionado a toda la puta vida y que llevan setenta años por lo menos o más. ¿Qué digo yo? 70 más, más. ¿eh? Muchos más de 70 años haciendo estas cosas, haciendo labores hortícolas, haciendo la horticultura, ¿eh? sacando de la tierra para comer. No como mucha gente hoy que sacamos para, bueno, pues para entretenernos o para hacer la gracia. Yo intento comer, intento vivir de lo que de lo que cultivo. ¿eh? Eh, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, yo <ríe> voy a ser sincero. Bueno, si es sincero, lo contrario ya veríais cualquiera que ya un engaño, el decir que, que, que alcanzo la autosuficiencia, que va, o incluso que alcanzo medio de autosuficiencia, mentira podría, vamos a ver, ¿eh? mentira podría. Si sí que es verdad que, que yo procuro, ¿eh? procuro comer siempre las cosas que las cosas que, que algamos de la, de la huerta, pero pero con eso no me alcanzo para nada, yo lo no sé, porcibos a ver Yo, por ejemplo eh, préstame yo qué sé pues el, el calabacín cuando hay calabacín yo como filetes de calabacín fritos claro pero ¿cómo coño los fríos ¿Eh? pues con aceite y, y qué, que tengo yo olivos en la huerta hombre pues sí tengo uno pero en un de <risa> y, y no da aceitunes y no no puedo obtener mi propio aceite ¿eh? que sé yo hombre pues hubo un tiempo también que tenía bueno yo no, de aquella yo no he en la huerta, los mesuelos tenían, tenían girasoles, eh, se diga como se diga en asturiano, no sé, la flor de los pipes, qué sé yo, no igual no entiendo ni siquiera no me, no me por aquí pero bueno el, la historia que había girasoles pero yo creo que no había tantos ni ni ni ni ni mundo para sacar una, una botella de aceite, un litro de aceite o sea que obviamente no soy suficiente. tampoco tampoco tengo minas de sal ¿eh? en la huerta no tengo una mina para ir a sacar sal ni en tal lado del mar con lo que no puedo desecarla y sacarla de de la sal marina no, no, si quiero sal tengo que comprarla si quiero azúcar tengo que comprarla ¿eh? si quiero aceite y por sí tengo que comprarlo y después bueno pues hay hay un montón de hay un montón de, de momentos ¿eh? en el tiempo en el año en los que no tengo nada en la huerta que obviamente tengo que tengo que comprar cosas. Cuando salen, pues procuro usales, y ¿eh? eh, usales no, no como un complemento, no como un como vos es, te explicaría yo. A ver, la cuestión que yo tengo esta dieta siempre, y, y como me nació tal cosa, mira, pues tengo lo de regalo, de extra, digamos. No, procuro, procuro tirar, tirar de ello, no comprar otra cosa, ¿eh? y no sino tirar tirar de esa que tengo que me da que me da la tierra ¿eh? bueno veis cómo se me va la pinza <ríe> bueno pues dejando aparte este inciso ¿eh? quería simplificar con esta afición mía una de tantes ¿eh? una pequeña afición porque eh, no llega una pasión yo muchas veces eh, eh, la escucho, siento, por ejemplo, otros programas de la Cuca, fallo con mucha gente, pero un ejemplo guapo ye y y este, ye el sentido otros programas de la Cuca. Y ves que la gente fai programas temáticos, pues unos en programas de un estilo musical, otro fai un programa de cine, ahora empieza un programa que vos recomiendo de acerca de teorías de conspirativas, conspiranoicas que digo yo. Bueno, pues a ver en qué acaba la cosa. Y bueno, que por cierto, ese si programa va a ser todos los sábados sales, sales a las a las 10 de la noche, ¿eh? Y de verdad, de verdad que pues lo que os lo recomiendo porque porque esa gente, por ejemplo, nótase que que tiene pasión por esos por esos temas, ¿eh? un mogollón, que esos no son aprendices, ¿eh? Podría decir incluso que son no sé si maestros, pero pero sí grandes conocedores. este programa que tenemos eh, de cine ahora que, que confieso que no lo he sentido bien pero que lo voy a sentir porque vi un comentario de, del Coyacio que hacía antes un programa de cine Coyacio que hacía sesión continua ¿eh? un programa que yo he hecho mucho de menos en, en Radio Cuca porque gustármela la de Dios mucho, mucho, mucho eh, pues felicitaba al que a otra persona que está haciendo eh, los domingos un, un programa que se que se llama Mancine, ¿eh? y que también, bueno, pues es un programa, un programa sobre cine. Y el hecho de que una persona, como, como la que hacía Sesión Continua, que ya era un verdadero apasionado del cine, felicito a la persona, pues, eh, eh, y lo, y lo, lo defina como otro apasionado, pues fate ver que, joder, hay gente que está realmente apasionada y metida en, en algunos temas. Yo no estoy así especialmente apasionado por ninguno. ¿eh? Bueno, estoy aficionado a unos cuantos, pero no me apasiona a ninguno. Eh, el tema este de la puerta, por ejemplo. Qué curioso, por el tiempo un un, un amigo preguntaba: mí, Oye, ¿y esto cómo oye? Digo, no, pues no sé. ¿Y esta planta de qué fecha es edad? Digo, bueno, pues no estoy seguro. Eh, pero, eh, claro, eh, sí, preguntó mones con y yo siempre respondía con medio vasiles. Y entonces, claro, díxome, él llegó a un punto, dijo, hostia, pues vaya engaño que estaba. Yo que pensaba que tú sabías la de Dios de esto. Digo, no, oye mentira, yo no sé casi nada de esto. Yo pregunto y miro en Internet y cuando llega el momento, oye, pues cómo sé, por ejemplo, ahora que viene el tiempo de plantar los rayos, Oye, pues yo pregunto a la gente, oye, ¿cómo plantas tú los rayos? Pregunté a los mesguelos, por supuesto, ¿cómo plantáis y plantáis vosotros los rayos? Y, y miro, busco en internet ¿eh? y, y voy aprendiendo cosas, cosas que, que, que debería apuntarles, porque seguramente el año que viene yo no me acuerde, pero bueno, qué sé yo, ¿soy tan voluble que el año que viene seguiré dedicándome a esto o no? Hombre, yo creo que sí. creo que sí, pero no lo tengo no lo tengo muy claro, no lo sé, ¿eh? más que no lo tengo muy claro ya que no me atrevo a decir que sí, porque igual el día que sí, igual el que no. Yo, de, de mano ya vos daríais cuenta, ¿eh? los que los que me sentís habitualmente, que, que no soy muy dado yo a los a los síes y los noes taxativos, ¿eh? no se me dan a mí, no, no. Yo lo afirmaron negar cosas como que no... Hombre, O sea, algunos sí, ¿no? Pero la gran mayoría yo prefiero decir lo de yo opino que tal, o yo ahora mismo pienso que lo otro. Eh, puedes decir, bueno, pues joder, no te comprometes con nada. Pues no me estoy diciendo que yo no siento pasión por nada. ¿eh? Es que, que tengo que te explicárnoslo otra vez. No siento pasión ninguna. Aficiono por cosas. ¿eh? Y, y, y no podría decir que sé mucho de esas cosas. Sé sí, un poco. ¿sí? No como otros que saben mucho. bueno y después de, de echar veinte minutos en la introducción del tema eh, bueno digamos que, que lo que yo quería contar eh, y lo relacionado con eso de que la, todo lo que nosotros pensemos que es nuevo eh, otra gente ya lo ya lo hizo antes y sobre todo de la gente mayor eh, eh, esa esa esa fragmento de edad como os gusta decir los periodistas serios De esas personas tan despreciadas y tan discriminadas, porque en esta sociedad tan increíblemente discriminadas, ¿eh? y son increíblemente despreciadas las personas mayores. Eh, no sé, voy a sonar aquí como, como los gitanos, o como los indios de, de la Norteamérica, o, o como tantos otros que, que veneren y respeten a los, a los ancianos, pero yo Y que pienso que, que hay tantas cosas ¿eh? que venerar en la gente mayor. ¿eh? Hay tanto que aprender de ellos. Hay que respetarlos de, de tal manera que, que a mí... Que iba a decir que me los pies, pero no. Lo que me pasa allí que enciéndome, enciéndome de, de ira, ¿eh? viendo cómo, cómo son tratados. Cómo son maltratados, ¿eh? cómo son despreciados. En todos los sentidos, ¿eh? ¿Cómo, pues, por ejemplo, los comerciales os engañen? ¿Cómo los seriátricos torturen a, a, a los internos? Eh, ¿Cómo los jovencitos van de guays por la vida y, de, y, y, y desprecian a esa gente que supuestamente no sabe hacer ¿eh? las mismas cosas que hacen que ellos? ¿eh? Eh, sin darse cuenta sin pescancías de que saben hacer muchas otras y que es fácil cuando como como llega una frase muy imaginativa que, eh, que vi que llevó una vez en antes de que la espermatozoida del topato para el óvulo de la toma una cosa una cosa sina ¿no? una cosa siena ¿no? eh, la sociedad actual desprecia a los viejos yo estoy convencido de que quiere matar a los viejos ¿eh? eh, sí sí sí Mira, yo exagerando un poco, pero consideré eh, que la, la sociedad, eh, los que manden en la sociedad, hicieron un primer intento de, de matar a los billos con el, con el euro, ¿eh? con la transición de la peseta al euro. Eh, provocó muertes, y no y exagerando, ¿eh? Eh, provocó muertes de personas mayores que, que sintieron tal, tal estrés, tal ansiedad, ¿Eh? ante la situación de, de no saber, de repente, no saber valice de no ser autónomos, una persona que ya era totalmente autónoma, al día siguiente, de un día para otro, dejó, dejó de serlo, ¿eh? porque no se veía capaz, no se veía capaz. Yo no sé, a ver, sí, bueno, digo que fue el primer intento de matar a los viejos, pero pero eso ya atribuir a los que manden Una capacidad de raciocinio, unas capacidades cognitivas que me cuesta trabajo eh, considerar que tengan. Cualquiera que sepa un poco de ...de siente mayor, ¿m? que se esmoleza un poco en ...en conocerlos, sabe que ...les capacidades, ¿m? tanto físicas como cognitivas, como para mí ya sabéis que yo todo lo mismo, las capacidades del cuerpo, las funciones corporales, todo es. Van perdiéndose, van deteriorando, secuestre y los trabajos sales. ¿eh? Por eso deberíamos venerarlos aún más, porque están haciendo un esfuerzo enorme ¿eh? por hacer las mismas cosas que a nosotros no nos cuesta nada hacer. Eh, pues eso, cualquiera que sepa, ¿eh? un poquillín, sabrá que de la misma manera que a lo mejor la gente mayor tiene que usar un bastón para calellar, sencillamente porque ya esa función, ¿eh? esa función locomotriz, ...que tenía ese organismo... ...pues ya no furla igual de bien... ¿eh? ...pues de la misma manera... ...les otras funciones que llamamos... las cognitivas ...pues la, la capacidad de, de... ...mismamente de contar... ¿eh? De, ...de leer... ¿eh? ...cuesta trabajo... ...cuesta trabajo... ...y claro, si una persona que cuesta trabajo... ...pero que ya está adaptada... ...que ya falla automáticamente... ...una determinada tarea... ...una determinada labor... De, de repente, ¿eh? cambisila totalmente, acabaste con ella. ¿eh? Porque lo que a lo que nosotros puede costarnos 5, ¿eh? adaptarnos a ello, a esa persona va a costar 100. Por ejemplo, el cambio de, de moneda. ¿eh? Yo creo que no hay nadie que puede decir que cuando cambió la peseta para el euro, ¿eh? no ni costó trabajo, pues teníamos que andar todo el día haciendo cuentes, ¿eh? Tenemos que adaptarnos a unos papeles nuevos. ¿eh? A lo mejor no nos queda otro remedio que mirar por papel y billetes y leer ese número. Bueno, pues a lo mejor resulta que mucha de esa gente mayor ¿eh? que se adaptaba perfectamente a, a que era perfectamente autónoma, que estaba perfectamente adaptada porque a lo mejor ya con, bueno pues como conocía los billetes, las monedas, eh, conocía más o menos los los precios de las cosas. que bueno sí vale me coño pero los precios también cambian sí pero no cambien de un día para otro como la como la moneda que cambia de un día para otro van cambiando poco a eh de manera que bueno pues pues ir adaptándote en ese caso no en ese caso cambió de de un día para otro y hubo gente que para la que supuso la la muerte no un todo ese Yo no conocí personalmente a ninguna persona que morriera por el cambio de moneda, pero sí tuve la, la oportunidad de conocer a una persona que dio un histus cerebral, por ese por ese caso. Cuando cambié la moneda, a poco de, de cambiar, eh, bueno, pues uno de los abuelos ¿m? a mi abuela en concreto, pues tuvo un... bueno, pues tuvo mal, tuve, tuve ingresado en el hospital... Y en la cama de de la de ella estaba una señorina que, que, bueno, que ni se movía, ni hacía ni prácticamente nada. Y solía estar con ella casi todo el tiempo acompañándola ¿eh? el, el shenro. ¿eh? Y un día preguntamos, ¿y qué qué pasara? Qué, ¿qué tal? Y te explicó que fuera un, un ictus cerebral. Eh, un accidente cerebrovascular que se llama también ¿m? un ACV, un, un derrame ¿m? bueno, pues en ese momento no dicho más y tampoco nunca nunca ll a decir más, está perfectamente asumido o más o menos asumido que las personas que sufren ese tipo de, de accidentes y mal elictus pues bueno pues es una cuestión más bien tirando a lo físico. Eh, que, que bueno pues les ven ya débiles, eh, a veces por la edad, a veces por, por los hábitos, eh, el que fuma o el que eh, come demás además igual tiene más posibilidades, por supuesto tendrán más posibilidades una persona mayor que, que un mozo, pero bueno, digamos que, que, que son esas les, les razones que dan para que se, para que se produzca. ...como mucho a lo mejor... ...pues bueno, una situación así... ...muy muy estresante, muy... tal ...pues a lo mejor también puede dispararlo... Y, ...y yo voy a quedarme con eso... ...voy a quedarme con la situación estresante... ...porque había persona... Eh, ...con tonos como la... la suegra... ...pese a que yo era una persona muy mayor... ...yo no sé qué edad tenía... ...no me acuerdo... ...pero ponte que por lo menos 90 años... Unos, ...yo no creo que os quitará nadie... ¿eh? Bueno, pues esa esa persona, ¿eh? pese a tener esa edad, vivía sola. ¿eh? Vivía sola en un no me acuerdo. Sé que ya era en el Concello de Siero, pero no me acuerdo dónde decía. Sé que se si contaba que se si nos contaba que ella todos los días iba a trabajar a la huerta. ¿eh? ¿Veis cómo cuadra todo? Al final huerta por aquí, huerta por allá. Bueno, la cuestión es que todos los días iba a trabajar a la huerta. y todos los días cogía el lo que lo que llamaba ¿eh? él y ella el coche de, de línea ¿eh? para ir a la pa para a la huerta y, y sabía les perras, que costaba la línea y lo que lo que tenía que lo que tenía que dar lo que bueno en general todo eso y en el momento que quemaron la moneda la mujer eh, puso ser realmente sintió una ansiedad tremenda y puso y, y puso realmente triste ¿eh? triste y así a la vez porque ya no iba a poder ir a la huerta ¿eh? porque porque ya no iba a saber pagar el, en el autobús y claro no podía pues tampoco ya tan tal que ¿eh? que, que a un, los perres y en que mira el conductor en cuatro días ya ya colegas pero imaginemos lo que tiene que ser ser una persona autónoma autónoma a poder disponer de la tu propia vida, eh, poder disponer y poder ejercerla y poder por ti mismo las cosas que te interesen, eh, el auto el autocuidado lo, lo básico e incluso más allá de lo básico, pues es ¿eh? sí, ir la cortina todos los días a a trabajar a hacer unas cocines, no, pues de repente vio ser incapaz, eh. Y nada no, contamos el, el Shenru como de eso pues eh, ella tuviera pues eso ansioso mal gusto no estaba bien en ningún momento hasta que dio hasta que dio el, el derrame listos ¿Mm? ese caso conocílo conocí, de, de primera mano después también supe de muchos otros de eh, que bueno pues eso que que el cambio de moneda acarreó eh, acarreó muertes incluso incluso algún suicidio ¿Eh? Eh, algún suicidio de que dejó una que una persona mayor, no me acuerdo, no me acuerdo los detalles, siento mucho, pero una persona mayor que, que se mató y dejó una nota de, de suicidio, de despedida, donde decía eh, no sabéis el mal que me, que me habéis hecho ¿Eh? ese fue el primer intento, ese fue el primer intento de, de matar a los a los viejos. Yo creo que el segundo intento fue de una cuestión ya mucho más vulgar, pero que para para determinada gente puede ser muy importante. Fue el cambio de la televisión, ¿eh? la, la tele normal a la a la TDT, ¿eh? a la televisión digital. Eh, otra vez, de repente, un, un cambio, ¿eh? un cambio brusco. cambio brusco, porque también fue una cuestión. Diréis, no, no, no fue de un día para otro, eso avisaron mucho tiempo. ¿Y? ¿Y qué? El cambio fue de un día para otro. Fue un cambio brusco, no fue gradual. Fue un cambio de, de golpe de un día para otro. ¿Eh? Perdón, bueno, voy a hacer un inciso, porque metiósemos aquí en el chat un, un collacio que, que firma como Fobi Hombre, espero, espero que el tal Fobi sea el el amigo Fóbico, eh, que hacía mucho tiempo que no se pasaba por el chat. Hombre, buenas noches, Fóbico, buenas noches. Eh, seguimos con el tema, eh, ya que no sé si tal vez desde, desde un estamos por ahí metidos sintiendo, pero hoy, hoy empecé a les mil. Eh. Llevo nada más media reina de, de programa, porque esto arrancó un poquín un poquín tarde una serie de incidencias. Tampoco, no pasa nada, no pasa nada. Pasa lo único que, que a lo mejor pues la gente que ¿Eh? la gente que estáis ahí, pues marcháis en antes de que yo acabe, porque coño, yo tendré que decir unas, una serie de cosas en antes de, de acabar el programa, ¿no? Por lo menos una hora yo creo que tendré que tendré que echarla aquí, porque si no imagináis, pues hasta la semana que viene, uf, esperando joder, para hacer otro, otro, otro programa, otra vez anedone, eso no puede ser, no puede ser tengo que seguir con lo mío bueno, pues que decía que por pues, mucha gente mayor, por desgracia y es increíblemente importante esa, esa cosa tan espantosa que, que llega la televisión. Eh, a lo mejor es tan increíblemente importante, porque no tienen otra cosa. Cuánta gente mayor ahí que, que, que está solo, ¿eh? que no tienen a nadie, ¿eh? que ni siquiera tienen perres. Pa, porque si, si eres mayor no tienes a nadie pero tienes una pensión de, de 1500 pavos descajo la puta pues como si voy al bar a, a gastar un vino ¿eh? y allí a socializo y falo con otra gente no, no hay gente que no tiene absolutamente nada o sea absolutamente nada pues vos que estoy seguro a ver cuesta mi trabajo pensar que no conocáis a alguna viellina que que te está cobrando que vive en una casucha eh casi ya ni podríamos decir que, que ni tienes condiciones ¿eh? que gana una pensión debido a edad de 300 pavos ¿eh? y que con eso vive ¿eh? y a lo mejor la única compañía que tiene esa persona ¿eh? porque o no tiene fíos o los fíos pasan de ella o lo que sea eh, y esa televisión ¿eh? esa televisión que de un día para otro dejó de furrolar ¿eh? dejó de sintonizar dejó de, dejó de verse En ese caso no conozco que, que haya matado a nadie, pero tampoco me parecería una, una cosa tan rara. ¿eh? La verdad que no me pareciera una cosa tan rara. Ese fue el segundo intento, yo creo, de, de matar a los viejos. En el tercero no sé si estamos ahora mismo, cuando están congelando ellos pensiones y, y, y la de mi madre. ¿eh? Pues a lo mejor y otro intento de, de matarlos de una puñetera vez. No se mueren y, ni a tiros los... los viejos, ¿eh? A la mayoría porque porque saben mucho, ¿eh? A la mayoría porque saben muchas cosas, porque tienen mucho vivido, ¿eh? Y por esto que os decían antes, que cualquier cosa que nosotros pensemos que... pensamos que yo una modernez, resulta que ellos ya la conocían. Retomando ahora, volviendo para atrás, <ríe> al principio de, de toda la reta fila esta de, de, de palabras toda esta parolada, ¿eh? Eh, yo cuando empecé a aficionarme ¿eh? a la cuarta bueno, pues sí, pregunté yo a los mesgualos por cosas, pero también fui yo muy de guay, y dije yo no, pero voy a investigar cosas modernas oh, ¿eh? para pa gestionar ahí el, la huertina y una de las cosas, las primeras que yo hice que sí, que estaba yo muy interesado y fue de los primeros que tal, fue, fue hacer compost ...eso que en todos los libros y en todos los sitios... ...se dice compost... ¿eh? ...acabante... compost, compost. ¿eh? ...bueno pues, pues... ...puseme yo a hacer compost... ...y, y, y yo facía lo como si fuera... La, ...la mayor novedad del mundo... ¿eh? ...digo mira porque todo esto... ...la hierba y todos los... Todo, ...todo el morgazo que cortamos y todo tal... ...he hecho lo pa aquí, ...en todo lo topa que fermente... ...y de, y de ahí sale... Sal, ...sal abono y no sé qué y tal... Y bueno sí, ¿no? Pues yo cuando por ejemplo mi abuelo ha eh, hecho un hábito bueno hecho un jabito, fízome a él, digamos, porque yo no hice nada, fízome con unos palés, eh, una, una compostera, un, un espacio donde ir, donde ir echando toda la, toda la mierda para que fuera para que fuera compostando. Me literal, porque también en los, los cagados de, de, de los vaques y eh, tal, pues también se echan a. ...a esa historia... ¿eh? ...también se echen ahí... ...y bueno pues nada... metí al hoyo tú ahí y tal... ...y no sé qué... ...y yo mira ves... ...y esto cuando pasan unos meses... fue y pasó unos meses... ...y, y fíjese un abono nudo y tal... ...y yo convencido de que... ¿eh? De, ...de que lleva toda una novedad... ...y también hice bueno, eso de, de acolchar... ¿eh? Y, ...y acolchar la tierra... ...y, y, y hacer un, un suco y tal... Y decirme y esto ponemos y hierba seca, y no sé qué, y así eh, la estructura de la tierra, y no sé qué, y no, y, me y no salen malas hierbas, y bueno, historias, historias. Y todo esto mientras mucho tiempo, ¿eh? Hasta que el otro día, de repente, ¿eh? El empezó a contarme. sí sí, sí, ya hacíamos... Eh, lo de aprovechar así los restos ya lo hacíamos sencillamente porque el otro día ¿eh? el disparador digamos ...el modo disparador fue que bueno pues arrancaron unas... Un ...les males hierbas de la tierra ¿eh? de la tierra que ya que ya estaba en sin semar que ya estaba que ya estaba vacía pues arrancaron solo males hierbes que fueron haciendo entonces yo cogílas y, y aunque bueno pues hay por ahí Libros eruditos que dicen que no debe facerse porque eso eh, favorece la soproliferación, pero bueno, mi es exactamente igual. Y como también hay otros que dicen exactamente lo contrario, bueno, pues yo cogí les malas hierbas y echéles a la compostera. a ¿eh? decirles bueno, allí con un poco de cucho y tal, y bueno, pues hay que darlo. Y díjelo al paisano: al, al dice, ah, oh, bueno, pues cogí las malas hierbas estas que tenía esto aquí para quemar. ...porque siempre tira de, del fuego... ...para acabar con ello... ...y todo el morgazo y todo tal... ...y hierbas y tal y quémalo... ...y tengo yo hecho un collito eso y tal... ...y echélo para la compostera... ...para sacar a bomba. ...y él le dijo... ...me oh, sí, si, ...si eso por fácil ya se hacía ¿eh? ...hay tiempo y tal... no ...yo callo, pero no me digas... ...aprovecha malas hierbas... ...dice, sí, oh, sí, sí... ...dice, en, un, en una de los... ...en una de las casas... ...en las que yo tuve de... ...de criado, digamos... porque, bueno, pues en aquellos tiempos, ¿eh? os podéis imaginar, ¿eh? Eh, yo no soy de, de familia rica, ni mucho menos, no, no soy de antepasados ricos, todo lo contrario, por suerte o desgracia, ¿eh? Eh, yo creo que más por suerte que coño, pues yo provengo de... de una gente que les pasó muy putes ¿eh? una gente que les pasó muy putes digo por suerte porque seguramente eso me ayuda a mí a aprender, a aprender muchas cosas que ahora pongo en práctica ¿eh? pues eh, eso como aquella gente les pasó tan putes el mi abuelo con con muy pocos años ¿eh? siendo un niño todavía pues la misma escuela a él y a, bueno, y a los hermanos pues procuraba mandarlos a A, a, a otras casas, ¿eh? donde a cambio de, de la manutención, del dormir y el, y el comer, pues ellos trabajaban. ¿eh? Pues trabajaban a lo mejor las mujeres, los hermanos, pues igual sirviendo, que es lo que hacían de aquella, y, y los hombres, pues eh, trabajando la tierra y, y el ganado, ¿eh? que es seguramente lo que hacían. Lo que y el mi pues estuvo en varios en varios sitios haciendo haciendo eso trabajando a cambio de, de la subsistencia ¿eh? y contaba contádame contóme el otro día como en una de las en una de esas casas en las que estaba de criado pues cuando cuando arrancaban les, les males mal hacían unos montoninos unos montoninos con ellos lo esos montoninos por toda la tierra por toda la huerta ¿Eh? Había varios montoninos apartados por unos metros y tal. Y en esos montoninos ¿eh? vaciaban cada mañana las vacanillas de, de de cagar y mechar por la noche. ¿eh? Porque, bueno, eh, esto del, del retrete, de cagar en el retrete y mechar en el retrete, lleva una cosa mm, bastante moderna. ¿eh? De fecho el mismo me contó que la primera vez que, que vio uno, siendo un niño, en una casa... Bueno, pues más rica. Eh, lo que hizo fue subirse de pie en enriba de, de él, eh, en, en los bordes del retete... y, y ponerse en cuclillas para cagar, como oficiera, como oficiera toda la vida. Eh. No sabía eso de de, de sentarse y cagar sentado. Que por cierto, yo, por lo que por lo que comentan los que echan de, de esas cosas, lleva una aberración para para lo que lleva los intestinos. Eh. el intestino por lo visto cuesta bastante más trabajo echar la mierda cuando cuando estás en posición de sentado que cuando estás en posición de de cuclillas ¿Eh? saberlo saberlo saberlo todos porque bueno yo reconozco que todavía no lo hago ¿eh? pero estoy casi convencido de que de que antes de, de morrer voy a acabar cagando en cuclillas ¿eh? habitualmente sí y voy a acabar aprovechando esa mierda La verdad, ¿eh? porque con esa mierda sirve para pa hacer abono. Por eso, por eso, la, la gente de, de la casa aquella, los trabajadores de aquella casa, vaciaban las bacenillas de cagar y mechar, vaciaban sobre los malas hierbes. ¿eh? Y decíanme también que, claro, si estabas trabajando y te entraba en ese momento la gana de, de cagar o de mechar, pues también ibas allí ¿eh? a hacerlo. ...y entre las hierbas y los cagados de la gente... ...y me imagino que también... ...ahora mismo no me acuerdo... ...pero echaban lo, lo de los animales... Eh, ...pues bueno, en unos meses... ...aquello fermentaba, se desfacía... ...y echámoslo lo, la tierra, lo pe la, perto de la tierra... ...extraban ¿eh? lo la... ...perto la tierra... ...curioso, ¿verdad?... ...la misma cosa que, eh, que yo fuego... ...como si fuera la, la modernez más grande... ...y no, no, por supuesto que lo hacían ya... ...cómo un día fue hacerlo? y a mí siempre me sorprendía el hecho de que de que no lo hicieran ¿eh? y, y entonces también aproveché en ese momento para comentar y digo mira pues me no sé quién un familiar que tenemos que lle bueno que también que también mayor eh, díosme que que ellos lo que hacían y era tirar un camino no sé qué y me decía oh claro y digo cómo que he sido claro sí también hacíamos eso o sea no es la La, la Calgordo, gordo, que yo de yo nací, digo, sí hombre sí, claro. Y dice, pues allí, eh, íbamos al monte. Ir al monte y era eh, 20 metros de casa, eh, no penséis que llegó como ahora que para ir al monte tienes que pagar una camioneta. decía me íbamos al monte y, y y agarrábamos fuelles de cortábamos fuelles que si de gancella, que si de argoma, que si lo que fuera, y, y con todo eso extraemos el, el camión por el que ...para el que pasaba en... ...para el debía pasar el ganado... ¿eh? los vehículos y demás... ...y entonces bueno, pues todo eso estaba estrando... ...mullendo... Eh, eh, ...aquel camino... ...y bueno, pues... Ten, ...desbaques pisaban los carros... ...el ganado cuando pasaba, pues cagaba y mechaba ...y todo sobre aquello... ...y cuando pasaba en unos meses... ...y, y el mullido ya... ...ya el material vamos... ...que, que se usaba para aquello... ya estaba muy pisado, muy, muy gastado, digamos, y no mullía nada, pues, pues collíenlo, ¿eh? recoyenlo todo y echávenlo sobre la tierra, ¿eh? porque eso ya fermentara. Lo mismo que fanagorra agora, los paisanos eh, que saquen el cucho de la, de la cuadra, ¿eh? que al fin y al cabo no llena más cajos de vaca, y el cajo de vaca, a, a, a estado con, con, con la cama de, de los animales... Con, con, con, con, el extra, con, con, lo, ...con el material con el que extraen la, la cuadra... ...extrar, ¿Eh? para los que no en este, este verbo... ...me gustaba mucho, ya, aprendí el tiempo... ...y una de esas palabras, uno de esos términos en asturiano... ...que malamente tiene en al castellano... ...o que seguro que la tiene, porque ¿Eh? obviamente... En, ...en Castilla también se... ...se, se todos estos labores. ...estrar viene a ser eso... ...pues coger cualquier cosa... ...y y esparcila, esparcila pel peltarren, ...pel suelo... ...estrada... ...que lle como se dice carretera... ...en, en portugués en, y en gallego... ...pues lle eso... lle estrar... ...en este caso... ...estras el camino con... ...con alquitrán, con, el que traen, con el asfalto... ...pero bueno... y estrar... ...al fin y al cabo... y estrar... Pues lo que decía, pues que resulta que ellos que extraben que ahí, ¿eh? que extraben la, la tierra y, y que extraben perdón, los caminos y, y con eso hacían eso que yo tan moderno de mí llamo compost, ¿eh? yo lo llamo compost y, y ellos ya lo sabían hacer, no sabemos nada, no hacemos, no inventamos nada nuevo, ¿eh? no hacemos nada que ya no oficien en ellos, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Que ellos ya no lo fan ¿por qué? Pues porque en un momento dado eh, dejaron de tener la, la necesidad de hacerlo, porque en el momento en que ya el abono pues puedes comprarlo en un saco, pues a lo mejor ya no te fae, falta ¿no? Eh, hacerlo tú mismo, hacerlo tú mismo en en la tu casa, en la tu explotación, hacer ese compost pues ya viene ya viene un saco. Y como lo del tema de de los de los sulfatos químicos de ...de los productos fitosanitarios químicos... ...ahora vamos muy de modernos... ...con esto de la agricultura ecológico... ...eh... qué mentira... ...no somos modernos... ...todo lo contrario... ...lo que estamos haciendo... es ir para atrás... ...volver atrás... ...muy atrás... ...eh... ...porque a lo mejor... ...estas cosas que nosotros... hacemos ahora de... ...oye pues mira... hacemos un... ...un purín... hacemos fermentar ortigas... ...y con eso... ...tenemos un abono... ...y un no sé qué... ...y natural... eso seguramente ya lo hacían ya lo sabían perfectamente toda, toda la gente mayor otra cosa allí que a lo mejor no se acuerden ¿eh? a mí pásame muchas veces hablando con los mis abuelos, que, que más o menos cuando ellos falo de alguna cosa, alguna técnica de alguna receta para hacer algo ellos más o menos dicen no pues ahora que lo dices igual y es verdad que el mi vuelo facía esas cosas y no sé qué o igual que llegaron a hacer ellos mismos, lo que pasa es que muy de niños y, y no se acuerden Bueno, el ejemplo con el que estábamos, el de, el de los, los químicos, la química, coño, pues, cómo no iba a triunfar la química entre esas personas, ¿eh? Imaginemos, a ver, imaginemos que, que dependéis para comer, ¿eh? No digo para, para, para pasarlo bien o, o, o para preparar el, el plato así de especial y tal, no, no, digo para comer todos los días, para comer cada día, ¿eh? dependíais de de, de los patates, ¿eh? que los patates plantes en, en marzo y agarranse en Shunetu y, y, y dependiendo de lo que agarres en Shunetu, cuando la saques, ya es lo que vas a tener para comer todo el año, ¿eh? hasta el Shunetu siguiente. Con alguna otra cocina, con alguna abertura y tal, pero la patata, hostia, ¿eh? ya es fundamental. Ya la diferencia entre tener para comer y pasar fame. ¿eh? Bueno pues la patata O, o, o muchas otras plantas y eso te, o, bueno como todo es las plantas o como todos los organismos y es susceptible de enfermar, ¿eh? La patata, pues si enferma pues a lo mejor pues, vamos a poner como me pasó a mí este año, por cierto, que sea que muy pocos patates porque yo se entró un hongo, me parece que, yo, que fue mildiu, pero no estoy seguro, creo que fue uno que se llama mildiu. Podría más a Manolo, pero no, ya más Emilio, ¿eh? Llamarlo así. nunca no creo que él se llame sí mismo así... ...fue ¿eh? un Westy... ...bueno pues el caso ya que... Eh, ...bueno pues nada... salieron muy pocos patatines... ...y muy pequeñines... ¿eh? ...entonces bueno pues... ...yo personalmente como soy de... ...como soy nephew, eh, ...pues sigo tirando de ellas... ...que son pequeñines pues... ...me, me dejo ahí el pellejo de las yemes de los dedos... En, ...en pelales... ...pero yo como de esas... ¿eh? ...tirales y una mierda se van a tirar... ¿eh? Comer el despites y una mierda, ¿cómo les digo primero que les despites? <risa> Estaríamos, estaría bueno. Bueno, pues el caso es que, que el, por ejemplo, los mis vuelos, pues, pues no, ¿eh? pues decidieron un día que tenían ganas de, de, de patates rellenes y lo que hicieron, pues, patatas les patata, tú que salieron pequeñeros, pues, fue de ir a la limarca y comprar un saco de patates. ¿eh? el problema tienen, porque, oye, pues de momento la pensión llega ellos y, y, oye, pues ten, tenían ganas de eso y compraron para hacerlo. ¿Mm? Yo no veo porque soy muy necio. Pero bueno, eso pueden hacerlo ahora. ¿eh? Pero a lo mejor no podían hacerlo cuando cuando tenían 20 años. ¿eh? Y claro, pues imaginé, pues a, a, a, si a una plantación de patates a, en los años 40 a, y entraba medio ¿eh? Pues eso podía suponer pasar fame todo el año. ¿Mm? Y entonces, un día eh, llegó ellos un. Vamos a imaginar la escena, que seguro que no pasó en este caso, pero bueno, vamos a imaginar que llegó un comercial. ¿eh? Dijo, y no me, no, qué vas a estar aquí todo el día, que si. que si sayando que si acuriosando, que si arrendando, que si tal, que si qué sé yo, que si, vamos a suponer, haciendo fermentar la ortiega para luego echarla, para lo logo... No, me no, voy venderte yo estos polvos, ¿eh? que mezcleslos con agua, revuelves un poquillín, eches los pelis patates y ya tan protegíes, ya en un ya, en un, ya en un bien milio a fastidiales. Y dirían ellos, callo, oh, pero seguro, sí o me sí... Y ustedes hicieron eso y efectivamente salían patates gordes, guapes y siguieron ofreciéndolo muchas temporales. yo y fue un fongo y que no yo os hacía nada. ¡Cago en la mar! ¡Mira tú! Que no nos parece normal que abrazar en el, el químico como si fuera ¿eh? como si fuera Oru, como si fuera la salvación. A mí parece la cosa más más normal del mundo. ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? ...a mí parece una, una cosa muy normal... ...parece normal que... ...que año, eh, ...después de tantas décadas... ...usándolo, faciéndolo así... ...faciéndolo de esa manera... ...pues entiendan que así... Nada allí como allí tiende, como tiende a hacerse ¿eh? Eh, ...de hecho ...bueno pues... ...hoy, hoy en día la mehuela sigue... ...sigue considerando que... que ...ya es absolutamente necesario sulfatar con químicos... ...porque si no, no va a salir... ¿eh? Y, y cuando, cuando yo me niego a sulfatar con químico y indasina lo mejor sale, pues entonces eh, mira raro, como diciendo que es raro, salióte. Y cuando se me estropea, dices ves, ves, por no sulfatar. Claro, pero lógico, ya lógico. Porque pasa pues, siente el sulfato, ¿eh? unos graninos de color azul que echen a las a la pat patates cuando, cuando estamos plantándoles, cuando estamos semándoles, que yo también paso de chayoslo para ellos es fundamental ya es necesario ya la diferencia, posiblemente ya no recuerden ¿eh? pero, pero en eso subconsciente está grabado que ya la diferencia entre, entre comer y pasar fame ¿eh? o sea que <ríe> o sea, como para dejar de facelo ¿eh? pero no por eso somos modernos los que vamos aquí de, de ecológicos, no somos modernos ¿eh? Lo, lo único que a lo mejor y que estamos queriendo igual lo que nosotros mismos estropeamos. ¿eh? O lo que estropeó, eh, pues siente como ese comercial, que fue a decir yo solo de que tenían que, que echar químico para pa que ellos salieran bien las patates. No lo sé, no lo sé. Pues, pues a lo mejor, a lo mejor son esas cuestiones. o más cosas que, que es como moderneces. es esto de la agricultura ecológica, Fabio mucha gracia. Mira, voy a contaros una voy a contaros una anécdota. Que si está Fuku por ahí, que me parece que sí si que estaba, eh, va a conocerla, va a conocerla perfectamente. Yo creo no sé si ya la conté, pero bueno, el el, el Fuku y también otro otro como yo, muy que yo también aficionado a hacerles cosas. a hacer la huerta de esta manera ecológica. Lo que pasa es que eh, mí la sensación de que el ye bastante más apasionado que yo, en el sentido de que no sé yo si, si el ye tan, tan aprendiz de mucho, maestro de nada. Eh, yo personalmente, por muchas cosas, considero un maestro. ¿eh? Qué curioso, porque luego él, él dice que, que, que también que, que aprende cosas de mí. Bueno, pues no sé. A ver, yo creo que, que, que aprendo yo más de él que él de mí, pero bueno, qué sé yo. Igual que los dos aprendemos. Eso es bueno. Eso oye eso ya claramente bueno. Eso es muy bueno. Bueno, pues el caso oye que, eh, pues hay tiempo, hay un tiempo eh, fuimos eh, él y yo y más gente a, a aprender, a aprender precisamente, bueno, pues técnicas de estas de de la horticultura ecológica. ¿eh? ...y una de las técnicas que nos dijo el, el paisano... ...que nos dio el curso de horticultura ecológica... ...que no tenía ni puñetera idea de horticultura ecológica... Hay que decirlo... ...no tenía ni puñetera idea de, de, de formar... ...no tenía ni puñetera idea de, de agricultura ecológica... ...no, bueno, no tenía ni idea en general... ...bueno, no, tampoco voy a ser así... No. ...seguramente tenía mucha idea de muchas cosas... ...pero ninguna idea en ninguna de las cosas... ...que a nosotros nos importaban en aquel momento... Bueno, pues una de las cosas que, que he dicho, como una gran novedad, era, bueno, que entreme yo de un proyecto de una gente en Galicia que, que están tapando la, la tierra con, con cartones, están acolchando, que decía él, ¿eh? están acolchando con cartones lo que lleva la tierra y tal, y no sé qué, y entonces el cartón va desfaciéndose y con las lluvias, con el tal, y va monando, pero al mismo tiempo tápala, Y, y entonces es, no, no se estropea la estructura de, de la tierra y salen menos menos hierbas y tal, bueno, historias. Y ahora, que al momento, como no tenía puta idea, dije, ah, pues sí, será una modernez, será una novedad, fíjate tú. Oye, pues al poco tiempo que me tomé en, en el YouTube a, a buscar vídeos sobre, bueno, sobre determinados temas de, de agricultura ecológica y tal, y tomé como un vídeo. creo que ya era de los años 60 ¿eh? de una mujer haciendo exactamente eso <risa> que lo dicho que no hay modernidad ninguna no hay modernidad ninguna como mucho yo sí llega la, a la conclusión de que a lo mayor lo que pasa muchas veces ¿eh? y es que eh, estamos usando unos unos términos eh, nuevos diferentes para referirnos a, a conceptos a cosas que, que se asienten mayor ya tenía, ya tenía perfectamente mía eh, Dice Fobi, Fobi, en el chat, dice Emilia Haselip, efectivamente, esa, bueno, Hacelib, yo ponzo así, no sé si se si dice así o no, pero efectivamente, efectivamente, si, si el, el vídeo del huerto de esa mujer vi yo, vi yo también y quedé, y quedé de boques porque dice yo, hostia, pero vamos a ver, esto ya lo que el otro dice que ya la, la modernezo, cajo la mar, eh. ...que decía yo que posiblemente lo que ocurra... ...y ¿eh? que a lo mejor eh, estamos utilizando términos nuevos... ...eso sí... ...y entonces en ese, la gente mayor no nos comprende... ...no sabe de lo que estamos hablando... ...y a lo mejor sí piensa que estamos hablando de, de cosas nuevas... Y, ...y luego a lo mejor cuando lo ve... ...y cuando se pescancia de pescan, que eso ya lo, ya lo hacían ellos cuando ya eran, cuando eran niños... Eh, por ejemplo pues con el tema de del de colchar ¿eh? o acolchar, sea, ¿no? Acolchar la tierra con hierba seco, vamos a acolchar con con el composo, vamos a tal, pues a lo mejor lo que ocurre sencillamente yo pues encima el otro día y es que los mesuelos no saben lo que es acolchar, nunca ¿no? sintieron el término acolchar para referirse a a, a esa tarea, a hacer eso, pero sí conocen perfectamente el, el, los términos mullir y estrar que viene a ser más o menos lo mismo, ¿eh? Mullir, echar mullido echar, eh, por ejemplo, echar hierba seco, y echar mullido ¿eh? Claro, y, y cubrir una superficie con con eso, con fuelles, con hierba y tal, pues, y estrala, ¿eh? Y estralo, claro, efectivamente, ¿eh? Pues esos términos son. Y la palabra esa compost que por cierto, a mí no me gusta nada, no sé, hombre, eh, yo creo, creo que no un ye de aquí, ¿eh? Uh, aquí en una munda en las palabras acabas en té siempre ¿Sí? sí, hay quien una torna por ahí como composta ¿Eh? no sé el miguelo se de ese es pota <risa> pero bueno pues seguramente ye, yo creo que incluso la, la palabra que que, usan, que se usa aquí en Asturias que llegue el cucho yo creo que al fin y al cabo el ese es el cucho ¿eh? Eh, lo que ocurre que... porque a ver el cucho no es exactamente lo mismo que, que los cagados de vaca ¿eh? ya vos lo decíamos en antes el cucho ye, sí, y el cagado de vaca de vaca o de otro animal eh, pero ye, ese cagado ha con, con la cama de los animales con, con, con, con lo que tuviera estrando la, la cuadra por ejemplo yo cuando saco el estrado de, del gallinero ¿eh? ...pues si... ...si, dejé, si les pitas cagaron... ...y me echaron por allí... ...pues obviamente soy cucho de pita... ...y es un cucho de pita... No, ...no los cagaos exclusivamente... ...no sé si a lo mejor también... ...ni dan ese nombre... ...pero yo no sé hasta qué punto sería... ...si, si llaman cucho a, a simplemente... La, ...los cagaos... ...que yo creo que no... ...porque una cosa lle la muñeca... ...yo te y el cucho... ¿eh? ...la moñica y el, el cajao puro... ...de la vaca... ...la caca de la vaca soy una muñeca... ¿eh? ...o mi pueblo una bulla... ...también... muñeca y más... Eh, eh, ...más genérico lo mejor... Eh, ...y la bulla... ...por la bulla lle una... ...la bulla lle el, el cagao ese... ...que está en la caca de la vaca... ...que veis en medio del camino, en medio del prado... ...eso yé una bulla... ...la muñeca y más en general... ...para referirse a ello... ...no se dice la bulla de la vaca... no ...la bulla lle una... ...dice la muñeca... ¿eh? Bueno, pues eso, yo creo que una cosa lo mejor ya la muñeca, yo traía el cucho. ¿Podrá ser asina? No lo sé. Eh, habrá que, porque yo también pues, digo yo, habrá que preguntar a los aficionados a la, a la filología y estas cosas. Yo también fui aficionado a esas cosas. Ya os digo que aprendí de mucho, Maestro de nada, pero aprendí de la de Dios de Cosas. Y, y, y a la, al ser aprendiz de todas esas cosas, pues también, también tuve yo mi, mi tiempo de Eh, aficionado a la a la filología, pues seguramente yo un término un término que podíamos utilizar para sustituir a ese del, del compost Yo como soy friki eso es raro y tengo yo pues todavía tengo yo mi, mi friki lingüismo ¿eh? fruto de, de de esa de esa afición ¿eh? de esa un, una de las muchas múltiples aficiones, pues seguramente empiece a, a decir pues preparar el cucho. Va a costar ellos entenderme a mucha gente porque van a pensar que el y el que el que lleva muñeca de vaca. Pero bueno, oye, pues yo voy a decirlo a la cena, y no voy a volver a decir lo de acolchar, voy a decir lo de, lo de mullir o estrar, y, y ala, ¿qué os parece? ¿Eh? ¿Sí? ¿Paremos bien? Si no os parece bien, ya sabéis que me da exactamente igual, ¿eh? De verdad que, que no, no me preocupa lo más mínimo. Síguese en Radio Cucaracha, Radio Cuca, www.radiocuca.org, 107.3 de la frecuencia modulada. Sigue sintiendo falar al anedónico miserable. Sigue sintiendo anedonia. Los chicos desconfíen. ese este cantar de, de los ilegales que os puse que os puse ahora y un momento más que nada para eh, para descansar un poco la, la garganta porque <ríe> imagínate cómo la me si, pues la tengo ya después de una hora que dando la dando la parpajuela dando la más a gusto que dios eh porque a mí bueno oh, gusta me por la vida gusta por la vida hacer esto Eh, si vos, si vos, para hacerte es un poqueñín de la, de la letra Mientras te iba sonando eh, A mí legal les gustaba mucho Porque, entre otras cosas eh, gustame, si bien me gustan los los letres de los cantares eh, Muy explícites, ya lo sabéis Muchas veces pongoles Gústeme mucho también Esta gente que se lo ocurra Y hay unas letres en las que va implícito un mensaje Que no se dice de una manera tan clara Pero bueno, si ibes escuchándoles las frases aparentemente sueltes, sin conexes, que iba que diciendo este, este cantar, seguramente veríais perfectamente reflejado el, el, la situación, la situación actual, y, y que no es tan actual, porque, bueno, este disco yo no sé de qué, de qué, de qué año oye, el, el, el, ¿cómo se llama?, el regreso del sexo químicamente puro, ¿eh?, Pero, pero, oye, oh, de siglos pasados, eso seguro, de los años 90, no me acuerdo exactamente en qué año salí, pero bueno, ya igual. Y ya en ese momento lo, lo sabían, no sabían todas estas cosas. Sabían lo mucha gente, sabían mucha gente. La diferencia allí es que en aquel momento, pues la gente en general ¿eh? tenía casa, no pasaba fame, entonces estas cosas, como que, ¿eh? como que ellos daban un poquillín igual, los ellos resbalaban, y eran cosas nada más de. De, de radicales y gente gente rara ¿eh? eh Jorge Martínez seguramente también era un raro de aquella eh, eh debe ser un raro eh, yo también consideraba en aquel momento que pese a que me gustaban mucho los ilegales ¿eh? Eh, siempre me gustaron mucho me gustaron mucho pero bueno en aquel momento a lo mejor tampoco yo ¿eh? yo daba tanta importancia a estos letras y también pues yo hacía la crítica y decía joder pues ...mola más la apoya o escorbuto... ...en el sentido de que... ...les yetas de la polla escorbuto ...en el sentido de que por lo menos dicen las cosas claras, ...eh... Nah, pues a mí ahora casi me mola más... ...los que les dicen... ...eh... ...pero así... ...de esa, de esa manera... ...y ahora seguramente la, la gente en general... ...pues sí que... ...bueno... ...seguramente no... ...ya lo sé... ...que la gente en general... ...aunque todavía son pocos... ...eh... ...pues entienden perfectamente que... ...que están jodiendo ellos vivos... ¿eh? ...otra cosa allí que lo justifiquen, oye... ...son muchos años de... ...de escuela, de televisión... ...de, de leccionamiento brutal... ¿m? ...como para... ...como para que... ...como para que se suelten... ¿eh? ...de un día para otro y entienda que... ...que hay toda una estafa y que... ...y que están teimando ellos... ...a mí me gusta de ese mes en cuando... ¿eh? ...bueno pues... ...a la, a la misma manera, ¿eh? que no un día la de... ...la de evangelizar... ¿eh? yo paso de andar soltando discursinos por ahí. Pero bueno, sí que cuando surdo el tema, cuando la gente me pregunta, o cuando bueno estamos charlando tranquilamente, yo suelto les mis, les mis ideas, les mis formas de VELU. Y bueno, pues gratamente veo que mucha gente eh, totalmente adaptada, ¿eh? yo diría totalmente alineada, ¿eh? bueno, pues sienten las cosas que yo digo, y ahora son quien ha... <coughs> a comprenderles, ¿eh? hay unos años no, hay unos años no, no podían comprenderles, pero ahora, ahora sí les sí les comprende. Hoy por ejemplo, estaba hablando con una persona que bueno pues va a hacer una compra importante, ¿eh? una cosa que bueno que tiene necesidad, necesidad real en este caso, necesidad creada y bueno pues como no lleguen les les perres, un par de, de familiares van a bueno pues a dar ahí muchas perres, para que pueda pa que pueda afrontar ese gasto y entonces claro, decíame, decíame esa persona, calle pero tuve enterándome en el, en el notario y tal, que resulta que para pa hacer eso hay que hacer un, un papel notarial y tal, en el que diga que esa gente me, me cede esos perres y tal, y no sé qué, porque si no, después puedo venir a Hacienda y, y, y venir a por mí ¿eh? Y, y joder, pues te puedes normal eso porque cago en la marca, uno con esos perros para lo que quiera y yo, bueno, pues es suave y dicen, bueno, no, no es verdad que con los perros fegas lo que, lo que quieras porque hay una serie de hay una serie de, de cortapisas que, que, te pon, que te pon el estado y tal, y tú no puedes usar los perros por lo que quieras, por ejemplo, bueno no sé si sabéis, esa a mi día ¿eh? que, que un pago no, no sé, ni no sé cuántas perras son no sé si es superior a 300 euros o 350 no sé qué pues pues ya no ya no puedes hacerlo un efectivo, tienes que hacerlo con una transferencia bancaria esto comentaba y lo también esta persona y digo pero vamos a ver tú no te pescancies, por ejemplo de que ahora en Guaño, eh, y aunque no venga ninguna ley, no como esto de la transferencia que sé sí que está perfectamente el yislaw encima Pero no viene ninguna ley, pero es obligatorio prácticamente tener una cuenta bancaria, aunque tú no quieras. Tener una cuenta bancaria es casi como tener de, de DNI, ¿eh? Quieres o no quieras, tienes que tenerlo. ¿Por qué? Pues porque todo te lo pagan por cuenta bancaria. Porque tú no puedes guardar, les perres ¿eh? en la tu casa, ¿eh? Porque entonces, someterás eh, eh, someteraste a. convertirás en sospechoso. ¿eh? Igual que esta persona me decía, coño, pues, que, que, ¿que me tienen que hacer un papel notarial en el que digan que me hacen los perres? Porque si no, pueden venirme y decirme de dónde salieron los perres. Bueno, pues si tú guardas estos perres en el calcetú, ¿eh? y llega un momento en que los gastes, pues entonces también te van a venir, te van a decir, de dónde salieron los perres? ¿Eh? ¿De qué tienes tú esos perres? ¿eh? Vamos a ver, eh, que llega la hostia, ¿eh? llega la hostia, porque, bueno, ya no digamos, ya como tengas que cobrar algo, se llega la pensión, se llega el paro, sea llega algo que tal, ah, tienes que tener cuenta bancaria, porque si no, no te lo pagan. O si no, como ese, que al final, a base de juicios, ganó y, y reconocieron el derecho a cobrar la prestación de paro, a cobrarla en mano, en metálico, ¿eh? Una persona no sé muy bien la historia, pues cae y lo pone en internet, que la encontraréis. Pero pero bueno, <ríe> costó Dios y ayuda, ¿eh? Y eso que en ningún sitio, ponga que sea obligatorio, tener una cuenta en un banco. Pero, para, Porque además, bueno, tener una cuenta en un banco supone gastos, ¿eh? Porque los bancos cobran por todo. <ríe> Entonces, claro, ¿eh? ¿Cómo oye? O sea, que estoy al paro, no tengo perres casi, pero tengo que tener una cuenta en el banco. ¡Cago en la mar! Pues vaya gracia, ¿no? Pues sí, sí, yo una cosa de esas que es que curioses Y ya no digamos, eh, yo guardo los perros en el calceto, en vez de en el banco. No tengo cuenta en el banco. Y bueno, pues tengo yo un buen montón de perros guardes en casa. Y bueno, pues llega el momento y me apetece comprar cualquier cosa. ¿eh? Cualquier cosa superior a esa llena a, a, a, a, a que pusieron. ¿eh? Esos no me acuerdo si son 300 pavos, 350, no me acuerdo. ¿eh? Vamos a poner que yo quiero comprarlo. No puedo, no puedo. ¡No puedo! Porque yo obligatorio que eso se fiega a través de una transferencia bancaria. ¿Eh? ¿Para que te ha controlado? Dicen ellos, para que no haya dinero negro. Cago <ríe> la ley. <ríe> si los hijos de puta que tienen dinero negro tienen lo hago recaudo. Y no tienen 350 pavos en dinero negro. Tienen 350 millones. Ay. A veces las cosas son tan, tan obvias. ¿eh? Que, que, que uno se pilla el mosqueo padre intentando... ...entender por qué coño los demás no lo ven... ...por qué coño otros no lo ven... ...luego piensas en... en, en los doce años de, de... sistema educativo... ...piensas en la tele ahí de fondo toda la vida... ...piensas en todo el mundo contándote las mismas ideas... ...y ya lo... ...ya lo entiendes... ¿eh? ...ya lo vas entendiendo... ...piensas en esos libros que leíste a lo mayor... ...pensando que hieren ciencia ficción... ¿eh? ...que hieren un ejercicio de imaginación... ...y pescancia este de que no... ...que quieren un retrato de la realidad... ¿eh? ...al este de, de ese 1984... ...de Orwell... ...en el que toda la gente tenía perfectamente... ¿eh? ...metido en la cabeza lo que tenía que pensar... ...lo que tenía que decir en cada momento... ...piensas en cualquier otra distopía... ...en aquel mundo feliz de Ira Levin... O, ¿eh? en, ...en el mundo feliz de... ...en un día perfecto, perdón, de ir a Levin... ...un mundo feliz de... de Aldous Huxley ¿eh? y vas viendo que ¿eh? que toda aquella gente sí sí parecía no es imposible ah, que, mira que están que, que, dando ellos por el culo y ellos no se enteren ¿eh? no se percance ¿sí? coño pues exactamente igual que que en el que en el mundo actual ¿eh? ...demos cuenta porque que nosotros en realidad no tenemos nada ¿eh? voy a meterme en otro de los de los míos temas polémicos ¿eh? que me que me lleva a discutir mucho con otras personas, como el tema ese de que yo me considere totalmente individualista. Eh, yo me considero individualista y entonces otros, cuando yo lo digo, ponen el grito un cielo. Dicen, no, porque eh, el ser humano y un ser social por naturaleza y... Y, y da nuestra naturaleza el ayudarnos los unos a los otros el colaborar el apoyo mutuo y no sé qué, y el individualista y el, el liberal que nada más mira para él, que sí, hombre lo que pasa que en ese caso lo que pasa que es que estamos utilizando términos diferentes para referirnos a un concepto básicamente similar yo ya sabéis que bueno, ya sabéis porque ya lo dicen muchas veces en este programa, en todos los que te de, de sentir anedonia pues ya sabéis en qué consiste el individualismo. ¿eh? El individualismo ya ese apoyo mutuo, pero ya sencillamente mmm, prefiero llamarlo individualismo porque a mí me gusta poner el énfasis en el individuo. A mí el individuo y es lo más importante. La, la voluntad, la, el libre ejercicio de la voluntad para mí es el fin suelgar. La, el libre ejercicio de la voluntad de cada persona. ¿eh? Sabéis... Cuando ya el libre ejercicio de la voluntad de cada una de todas las personas, entonces ya es imposible ese y jodernos unos a los otros eh, que yo lo que esos otros consideren individualismo ¿Mm? o, o sí, exactamente. O sea, si la total libertad individual influye en la libertad individual de otro, pues dejas de estar ejerciéndola. La, la la libre voluntad para empezar a ejercer autoridad y, y ahí acabó se ahí acabó el, el, el telar, vale entonces y eso lo que lo que considero lo que considero individualismo, por eso yo soy individualista porque creo que lo importante, lo realmente importante es que cada persona sea libre ¿eh? de hacer lo que quiera, ¿Mm? fue lo que quieras, tiene que ser tu al Jay venía escrito en el venía escrito, de hecho escrito a Lester Crowley ese ¿Eh? si personaje de en principios de Xiaolu que muchos dicen que es si satanista, que si es mi madre, no o sé, sea, yo creo que si, si leéis los, los textos tengo muy claro que fuera más satanista o, o, o más toca huevos, básicamente y sin duda a ver lo que de hecho ha escrito son cosas muy serias y que para nada yo creo que tienen que, que ver con toda esa mitología que se creó alrededor de él ¿eh? Cada hombre cada mujer es una estrella. De hecho, de hecho he escrito Crowley. ¿eh? Todos somos estrellas. ¿eh? Todos somos increíblemente importantes. Cada individuo es una estrella. Y es lo más grande. En ese sentido soy individualista. ¿eh? ¿Sabéis cuál es el otro, el otro concepto ¿eh? el otro concepto que, que habitualmente me, me lleva a polémicas? Pues el hecho de que yo siempre ¿eh? digo eso de, de que la propiedad privada no existe, ¿eh? ya sabéis que no hay ninguna gracia mía, que hay una frase que, que soltaba Jerónimo Granda cuando acababa el programa ese aquel de la, de la radio pequeñina, ¿eh? yo en aquel momento lo que pasa es que no entendía a qué se refería ahora sí, lo entiendo perfectamente ¿eh? habrá muchos ¿eh? también de, de estos que sí comunistas, que si sí, que sí, algunos anarquistas y tal, que también te dirán eso de la propiedad privada es un robo ¿eh? la propiedad privada no debiera existir José, pues yo pienso todo lo contrario, que ojalá existiera la propiedad privada. Yo creo que la propiedad privada en Guaño no existe, porque no tenemos cosas, ¿eh? Solamente tenemos el permiso pausales. Tenemos el permiso pausales, sencillamente, hasta que resientan el permiso. Ya está, hasta que los que mandan decidan que no les podemos usar, ¿eh? Solamente tenemos permisos pausales, tenemos el derecho de usufructo, No, no hay un derecho, ya hay un, una, una, un, un, un otorgamiento. Un otorgamiento, eso esa es la palabra. Un otorgamiento, nos dejen, osalo. Y hay una, una gracia ¿eh? que nos dan. Yo, por ejemplo, esta persona que, que pues decía que, que hoy estaba indignada por por el tema de que tienen que hacer unos papeles para que, pa que la familia de perres Eh, decía yo, pero bueno, te cuenta que, que esos perros ¿eh? por los que, de, porque decía claro, pero, porque van a investigarme, porque yo fago con los mis perros y tal digo, bueno, pero vamos a ver que no son estos perres son los perros que te dejan usar, de los que te dejan disponer, hasta que ellos decían que ya no puedes tener esos perres o que lo que hiciste con esos perres no está de acuerdo con lo que ellos consideran que podías hacer con esos perros ¿eh? mira, y Chipre ¿Eh? al final no se llegó a a hacer, pero de mano, ¿eh?, cuando del rescate y tal, y todas esas historias, todos esos que nos meten, decían, bueno, pues para arreglarlo, la cogemos de los perros de, de toda la gente, ¿eh? Cogemos los perros de, de toda la gente, un, no me acuerdo cuánto llega ¿eh?, de la cuenta de Cabún y venga, tiramos con esto ya, ¿eh? Ya apañamos tal. Y, que, que mentira que no tenemos nada. Que tenemos los solo mientras nos dejen usalo, como las viviendas, como los vehículos, como lo que sea. Tenemos los nada más mientras nos dejen usarlo. la nuestra vida, <ríe> la nuestra vida misma, la nuestra libertad, entre comillas, esa libertad que tenemos todos porque vivimos en un Estado democrático. Esa tenemos la nada más mientras nos dejen usarla, mientras nos dejen ¿eh? Hoy en día podemos verlo perfectamente. Que lleve el derecho de libertad de expresión, por ejemplo. Pues ye, el derecho de expresar estas ideas hasta que expreses ideas que no ellos gusten a los que manden. En ese momento, ya se inventarán ellos algún otro, ¿eh? en algún otro término. Dirán, te, no, eso no lleve libertad de expresión porque ahí lo que está haciendo, y qué sé yo. Alterar el orden público, por ejemplo. ¿eh? como como Como la... la ley esa que tanto menciono yo estos estos últimos días desde que desde que volví a la radio esa ley por la que y, y crimen y delito el difundir a través de cualquier medio veas este veas la radio cualquier idea susceptible ¿eh? de cualquier idea susceptible de, de alterar el orden social qué hago la puñeta. a mí pone malo A me pone malo, me pone, me pone malo. A ver, por mi malo no, porque ya sabía que existe esa exista. si en algún momento quieren quieren venir a acabar con, conmigo, con Radio Cuca, con cualquiera que se exprese libremente, seguro que van a, a tener herramientas a bondes para pa poderlo hacer. ¿eh? No creo que tuvieran ningún problema, ningún problema. Porque tienen el tienen tienen normativas a pa, para pausales cuando tienen falta de ellas, y si no, pues les saquen a DOC. ¿Eh? En ese mismo momento pueden sacarse una doc, o sencillamente pueden engañar y ya está tú no oficiste eso, pero bueno vamos a decir que lo oficiste y listo y listo. ¿eh? Que llegue a ver de alguno de los que están aquí, no conozco alguno que bueno pues que lo marronaron porque aunque se ya una pejada, aunque sí una pejada, pues a uno que pillaron fumando un porro pues aprovecharon para marronarlo lo, los cuatro o cinco piedras que, que tenían por allí confiscadas y lo marronaron. ...o otro que tenía enganes porque estaba siempre metido en un y sin tal... ...pues aprovecharon un día, lo hubieron comido una manzana por la calle ...y sacaron la, la ordenanza ciudadana que prohíbe comer la calle ...esas cosas, esas cosas... ¿Eh? sin que eso, oye, no tenemos derecho a vivir... ...tenemos derecho a vivir mientras veamos como ellos quieren... ...tenemos derechos a mientras expresemos las cosas que, que ellos no les hacen daño... ¿Mm? el derecho al voto el derecho al voto, por ejemplo, fue muchas gracias los, los demócratas ¿eh? cuando, por ejemplo, volvió un momento ya sabéis que en este tema de la democracia y un espectáculo continuo ¿eh? en el que, bueno, pues hoy dicen una cosa, mañana dicen otra por ejemplo, pues hubo un momento en el que Aznar falaba catalán en la intimidad hoy en día los catalanes pues son el mal absoluto hubo un momento en el que el mal absoluto y era el PNV ¿Eh? pues sus móviles tendrían y el PNV mal, los malísimos eran lo peor, eran casi terroristas ¿eh? y hubo unas elecciones en autonómicas en el País vasco y ganó el PNV y acuérdame de una persona de la mi familia diciendo, estos vascos es que es que votan lo que no tienen que votar <ríe> y en ese momento dije, pero pero bueno si tú ya es demócrata, votarán lo que quieran ¿no? <ríe> se supone que se llama democracia Bueno, sí, ya, pero yo que lo que están votando no tengo que votarlo. Digo, ah, qué cosa, ¿no? O sea que la democracia y el derecho al voto mientras votes lo que tengas que votar. Bueno, tampoco no me... A ver, yo personalmente como considero que los votos no valen para nada, pues tampoco me, me da igual, me da un poco igual eso, ¿no? En fin. Oye, nunca quiero yo marchar en sin, en sin comentar una, una noticia muy muy guapa que vi hoy. bien al cuento de todo esto que cada vez eh, el, el espectáculo ese de, de la libertad ¿eh? de la libertad de, de conducta en que teníamos bueno pues que ya era eso ya era nada más un, un espectáculo y que en realidad estamos sometidos a, a poderes muy grandes que son los que realmente manden y que y que van a tomar las decisiones a, a, la, a su manera eh, ya hablamos un día del tema de, de la energía solar del sol Esa cosa que está ahí arriba, así, esa bolina de fuego ¿eh? que nos da luz y calor y que pensamos que llena de todos <risa> o que no llena de nadie, mejor dicho. No, pues sí, llena de los poderosos, llena de los que tienen en esos manes el, el poder. ¿eh? Y entonces, cuando ellos decidieron, seguramente la gente de, de las eléctricas, del oligopolio de la producción y comercialización de la energía eléctrica en, en España. Pues cuando ellos m, vieron que, que había demasiada gente, ¿eh? que se extendía demasiado el tema de autogestionarse la energía eléctrica a través del sol, pues bueno, ya ¿eh? coyeron a, a esos marionetes del gobierno, ¿eh? y de, de las administraciones ¿eh? de la gestión, y hicieron ellos, redactaron el, el, el, el Eh, eh, bastante eh, bueno, pues para acabar con el tema de eh, básicamente, ¿eh? para que para que llegara un momento en el que eh, autoproduciste la torpor energía pues a lo mejor te saliere peor que que compráyosla a ellos, una cosa así. ¿no? Pues siguen, siguen, siguen con el siguen con el tema, siguen con la ofensiva y ahora resulta que que sin falta de ninguna orden judicial ni nada por el estilo pueden meterse eh, en la casa de cualquiera que tenga un panel solar. ¿eh? Tú pones el topo en el solar ¿eh? que no fa daño a nadie Poneslo en el topo ¿eh? para sacar energía para ti ¿eh? pero puede venirte el Estado ¿eh? el Estado a, a velar por el bien de los ciudadanos ¿eh? ya ya terminar con, con, con estas prácticas ¿eh? abusivas de, de recogida de la energía del Sol que lleve todos los ciudadanos y por eso tiene que gestionarlo el Estado ¿eh? el Estado tiene que tiene que gestionar esas, esas cosas, porque para eso, para eso ellos son los que saben y nosotros somos pobres, que no sabemos nada. <risa> new day No more wills are to pay And something to love's on a big black and delight A couple million Swiss away A mystery have more room to play All systems go and kill the fool tonight. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the poor Kill, kill, kill, kill, kill the poor Kill, kill, kill, kill, kill the fool tonight. Despite the low champagne, the fade. the again. I the reason you it, right? the today, If it's the liberals. It's okay, so let's get dressed and so in tonight. Come on you Go, go, go, go, go the poor. Go, go, go, go, go the poor. Go, go, go, go, go the Kill, Go, go, go, go, go the poor. Go, go, go, go, the Go, go, go, go, the Go, go, The sparkle of champagne The climate's start to free again Like suffering in you is really Give under on the today To fix the liberals it's okay So let's get to the next way tonight Oh, Kill, kill, kill, kill, kill the poor Kill, kill, kill, kill, kill the poor Kill, kill, kill, kill, kill the poor Kill, kill, kill, kill, kill the poor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 Bueno compañeros, últimos coletazos de la anedonia de esta noche, eh, son ya casi las doce y casi media noche, y hoy, aunque empecé tarde, pues entre una pijada y otra, ya pasé de la hora y media de, de programina. que no pasa nada, que podía estar más y podía atar dos y podía... La semana pasada tuvimos tu dos y pico qué el maníaco yo de la que te pego, a la, a la propia yola. También es verdad que salen las cosas más, eh, más, más largas y más interesantes también cuando estoy con gente que... Cuando estoy yo solo, eh, eh, va a ser que, que la suma de... que el todo es más que la suma de las partes, eh... yo pese a ser individualista, pese a que considero al, al individuo una una unidad eh, eh, suprema, vamos, una estrella, algo fabuloso, eh, la verdad que la suma de individuos pues podéis imaginaros pues, entonces. <ríe> joder, uno más uno no son dos, son por lo menos tres Lo que pasa que bueno oye joder cuando no me viene que, que voy a desear a Neones sin facer porque no me venga nadie en No, coño, José estaría bueno. Hombre, este programa de toda la vida fue, fue un programa... Si yo soy individualista, ¿esto no va a ser un programa individualo? Seguramente ese y otro de los motivos del de individualismo. El que mientras casi toda la vida hice muchas cosas solo, ¿eh? hice eh, muchas cosas solo porque las opciones ya eran fáciles solo o no fáciles entonces joder que ya mentira que no creo que eso tenga tenga absolutamente nada nada que ver con con él con el individualismo eh. eso es una circunstancia vital que, que me se dio pero bueno que no doy más no doy más la vara vale Solamente quiero, como siempre, como todos los agradeceros que, que tuvierais aquí. Si sí quiero retomar una una antigua costumbre, una antigua costumbre que, que tenía y que dejé de hacer y que quiero de recomendar algunos de algunos programas de esta emisora. que no se me salen los que no recomienda coño, y que no voy a poner más recomendados todos, ¿eh? no voy a poner más los dos además que uno ya sabrá los gustos que tiene y los problemas que apetece escuchar o no pero yo voy, yo quiero mencionar vos hoy un un par de ellos, un par de ellos que, que yo personalmente considero muy interesantes, que creo que la gente que que siente anedonia puede ser que también, que también les gusten Por un lado, hay un programa que, que arrancó la semana pasada, los sábados a las a 10 de la noche. Hay un programa llamado Nuevo Desorden Mundial, ¿eh? que va a tratar sobre, sobre teorías de la conspiración. ¿eh? Eh, aseguro vos que si yo de ese mes en cuando suelto alguna, yo como no tengo ni un de... Yo no soy un apasionado, ya vos lo dije... Ya os lo dije al principio, yo soy aficionado a muchas cosas, pero de verdad que no me apasiona así en profundidad a ninguna. Cosa que me jode bastante porque ya me gustaría a mí ser apasionado de un tema y, y poder hablar poder y que diciéndole, hostia, vaya cómo echan este rapaz de este tema. Yo no echan mucho de ningún tema, yo echan yo un poquillín de, de muchos. Bueno, pues esta gente que... ...de nuevo de soto mundial... ...sí que a mucho de... ...de teorías de la conspiración... Así en yo pienso que va a ser... ...un programa interesante... ...este sábado, bueno, pues estaban... ...aterrizando nada más... ...estábamos una serie de compañeros... ...especialmente... ...el meme Golmaneo, aquí echando ellos una... ...una mano para... ...para que aprendieran los controles y demás... ...y ellos, bueno, pues... ...estaban así un poco nerviosos, acelerados... ...lógico, que ya el primer programa... y más que nada lo que hicieron fue, eh, fue hacer así una especie de, de prólogo general a, a todos los temas que van que van a tratar en el programa pero pero seguro que cuando se acentren un poquito más y tal va a ser un programa que va a molar la de Dios ¿eh? Alcolay, pues nuevo, nuevo desorden mundial ¿eh? Eh, sábados a las a 22 eh, supongo que también estará disponible para pa descargar en, en inbox me parece ¿eh? Eh, ¿Qué otro programa? Que también está vos. No sé qué gusto tiene la gente a meterlo en vos. Bueno, supongo que yo un poco de. Bueno, por ahí un poco más de, de, de difusión. Que hay mucha gente que se mete y vos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo seguiré con lo, con lo de archive. ¿eh? Que a mí la página de archive, las iniciativas, gustan. ¿eh? Son una gente que eso sí que son frikis. Porque quieren recopilar, compilar ahí todo el. todo saber todo saber del mundo archivado no tienen que yo sepa ningún ningún tipo de beneficio económico por hacer eso por lo menos en esa página no hay publicidad ni apol estilo en ambos sí Entonces, a mí, por mucho que me tienten, yo siento mucho, pero yo ahí no voy a anedonia. En principio, si no cambian las cosas, ¿eh? ya sabes que es muy incoherente. Yo digo una cosa y lo mejor la semana que viene cambié de idea, ¿eh? pero yo en principio no quiero poner la anedonia. en un sitio que cuando pinches escuchar dices de enlace patrocinado por Perico de los Palotes y te, tienes que estar ahí 15 segundos escuchando publicidad de Perico de los Palotes pues no colega, yo lo siento Anedonia ahí de momento mientras tengamos archivo Anedonia ahí pero bueno, otro programa muy interesante o que a mí por lo menos interésame mucho y que y que también lo podéis descargar en el IOS S eh, y la espada de Mocles la espada de Damocles y un programa que me tienen muy enganchado muy enganchado eh, en directo reconozco que no lo sentí nunca y es más yo es triste decirlo pero no sé cuándo ir en directo Pues que yo los domingos pero no sé ni siquiera a qué hora yo ya es nada triste pero no lo sé Eh, no obstante eso, los pases de Amocles, si tenéis oportunidad de descargarlo y sentirlo, o si sois más listos que yo, sabéis cuando hay en directo, pues sentirlo también, porque mola, mola mucho, mola más que nada porque hay un programa eh, con mucha palabra y poca música como este. Yo tengo lo siempre, a mí la radio musical no me presta, ¿eh? Porque para sentir música siento la que me presta y siento la en mi casa, ¿eh? Y, y pongo yo lo que quiero. ¿eh? si pongo la radio a mí personalmente coño hay otra gente que gusta otra cosa y cada uno que gusta lo que quiera ¿eh? pero a mí personalmente cuando pongo la radio gusta me sentir falar, ¿eh? falar de lo que sea de unas cosas más que de otras pero bueno en general eh, gusta me, eh, la radio de falar. Y lo dicho, pues que este programa ya se termina ya se acaba Un saludo muy grande a toda la gente que que tuvo que tuvo en el chat Un saludo muy grande a Fuku, a Maniago, a Fobiku eh, Y a más personas que tuvieron en metidos pero que no sé quiénes son Un saludo muy grande por supuesto a toda la demás gente que tuvo sintiendo esto A través de la www.radicuco.org Un saludo muy grande a toda la gente que sintió esto A través del 107.3 de la frecuencia modulada Y como siempre Espero que te aquí y subes que viene Porque espero que en un boscoyan Eres un canijo Pero sabes aquí a la vida Das Ay, que todo lo que te han contado Y todas las mentiras que te ha hecho tragar En el colegio El señor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 Con selección la letra que te dio primero un destino artístico y a y que no te cojan que no te lo que no te cojan que no que no te cojan que no que no que no que no que no te